de la mañana, 50 minutos, y ya estoy en contacto con eh, Manuel Jerez, director de la Banda Sinfónica de La Pampa. Buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bueno, eh, ¿se viene un, una nueva presentación de, de la banda? ¿Cuándo? Sí, en el próximo viernes 27, desde las 21 horas, en el Centro Cultural Medasur estamos presentando nuestro nuevo concierto de temporada, enteramente nacionalista, con un programa de concierto de autores argentinos, eh, pampeanos, y, y con una estética del folclore en el que podríamos analizar los elementos desde desde varias perspectivas. La primera, desde la época y el y fundamentalmente los hechos que cada compositor eh, vivió la apreciación personal y acorde a, a, la, a, a la interpretación que me cabe eh, destacar los elementos que me parece que son muy importantes en, en ese sentido mm, y el programa comienza con dos escenas pampeanas de Teodoro Castro, un compositor cordobés que nos pinta dos eh, momentos mm, muy característicos mm, desde el llano y, y una danza que es propiamente tradicional, en malambo. Seguimos con una suite de... Viviana del Santo, compositora uh -huh. pampeana, sí. que se llama De Mi Tierra, y que justamente es pensada enteramente desde nuestra Pampa. Eh, si bien en nuestro folclore regional y eh, debemos decir que la guitarra es el elemento que nos caracteriza, eh, uh -huh. ella, eh, desde su lugar de, de creadora, Eh, nos plantea y nos plasma eh, esos ritmos que uno está acostumbrado a escuchar con una guitarra eh, en una orquestación en vivaz y pensada para una banda sinfónica. Eh, la, mi percepción es que mm, son eh, como hilos y tramas que... ...que nos identifican en nuestra cotidianeidad... ...y también en nuestra idiosincrasia como pueblo... ...seguimos con el concierto de Víctor Escabuzo... ...donde tenemos la participación especial... ...de nuestro clarinetista y concertino Camilo Sánchez... ...y también de Verónica Varaívar en el piano... ...cuatro danzas que nos pintan escenas de, de, de nuestra tierra... ...un aire de samba un aire de Chacarera que se llama amadores Recuerdos y un, un malambo final para concluir con las danzas de la suite Espancia de Alberto Sinastera tal vez el compositor argentino eh, más clásico digo más interpretado por las orquestas y, y más conocido en el mundo con un una mirada y una estética muy muy muy particular respecto de los elementos del folklore pero que no no se alejan de, de lo que es nuestra mm, profundidad como como sentir de nacionalista no equivale a decir que como te conté eh, es un programa muy amplio eh, para, para disfrutar y sobre todo para poder apreciar las diferentes estéticas que es lo que más nos interesa a la hora de hablar en, en arte. Eh, la banda sinfónica de la provincia de La Pampa digamos, eh, durante muchísimo tiempo, tenía la conformación de las bandas de la época normal con marchas con el, eh, entiendo que desde hace algunos años, fundamentalmente desde el ingreso también de, de, de, de suyo a cargo de, de, de la dirección de la banda es como que eh, eh, podríamos hablar de una banda más en territorio eh, era esa la, eh, la opción, es el es el tiempo es la forma de acomodarse creo que en, en, en el sentido literal de lo que hace una banda de conciertos hoy en día y, y eso eh, cualquiera de nosotros puede tener acceso gracias a la tecnología redes y posibilidades desde desde el, lo, desde la red monta ¿no? ha cambiado muchísimo. Eh, digamos que en mi opinión personal se ha jerarquizado puesto que eh, tiene mm, una originalidad y, y sobre todo en este tiempo mm, mm, muchos eh, muchos aspectos en los cuales se lo piensa como un organismo autónomo y que necesariamente debe dejar de, de o, o no o ocupa otro lugar que es distinto al que uno está acostumbrado a la ceremonia. Eh, y es que ese lado es el que me gusta, es el lado que me planteo, porque equivale a decir que nos estamos animando a tener una jerarquización desde el punto de vista eh cultural, que es muy importante, los organismos sinfónicos en la Pampa no abundan, no. entonces desde ese aspecto me parece que hay que eh, hay que mirar y tener una proyectada una proyección eh que permita visorar que esto está cambiando y que necesariamente es eh, eh es eh bueno, es necesario construir pilares y pilotes que nos mm, nos pongan a la par de lo que sucede en el mundo y en, en en respecto de las bandas sinfónicas y me parece que en ese aspecto es lo que me ocupa y trato de reflejarlo y de llevarlo a cabo con hechos concretos desde el si ustedes pueden apreciar los, los, las, lo que uno llama gala, digamos, nuestra temporada anual es muy diversa y, y fundamentalmente apunta a una originalidad y también a, a, a, un, a, a, a mostrar valores propios nuestros, compositores propios, música argentina, pero también directores, solistas que... Que tiene mucha trayectoria y que eso también eh, pone en valor y en jerarquía la actualidad del organismo no, no, no sólo lo que lo que yo mm, pienso lo que puedo plasmar sino que hay un conjunto de aspectos que hacen que lo que estemos transitando en este momento sea un, un, un presente muy acorde a lo que sucede con las bandas sinfónicas a nivel mundial y en ese aspecto que eh, puedo decir que el, mi contacto con, con colegas de, de, de, de Argentina y de fuera del país eh, me permiten también tener una, una referencia clara no solo por, por dónde estamos, sino por dónde podemos ir y a la vez qué es, qué, qué es lo que debiéramos buscar. Equivale a decir que siempre buscando opiniones que sean Eh, respetable para, para entender que el rumbo que, que llevo en algunos aspectos no es equívoco y es el máscertado que Yo creo que eh, está más que claro que no es equívoco y está acertado porque no durante eh, los viernes, el último viernes de cada mes el Teatro Español realmente eh, siempre quedaba chico para las, las presentaciones de la banda sinfónica. Yo nunca he escuchado a nadie hablar en contrario o a decir que eh, que no gustó, que está mal o, o, o la opinión que fuera. Creo que eso marca que eh, es, eh, es el estilo que la gente y que la sociedad está requiriendo de, de nuestra banda sinfónica. Una banda sinfónica que hoy a la mañana tempranito comentábamos con con este con nuestros compañeros de la producción. Eh, hablamos de eh, revalorizar, de, de cuidar de, de lo que significa... Eh, la música nuestra música nuestros autores nuestros artistas sin embargo eh, eh, la banda sinfónica de la provincia de la pampa entiendo funciona tal cual como como un sector administrativo o más con una ley 643 y con eh, con integrantes que, que tienen exageradamente años de, de, de aporte sin aún no pueden jubilarse esa situación es real en el organismo nuestro ahora no porque nosotros tenemos es cierto estamos dentro de una ley administrativa pero tenemos un escalafón y un y un organigrama y una estructura que se corresponde a lo que somos somos músicos entiendo que esa situación que vos me comentabas eh, es referida a instrumentistas que en su momento fueron parte pero que ahora ya no lo son eh, así que Desde ese lugar, por lo menos lo que yo tengo conocimiento y lo que viene aconteciendo desde que yo estoy como parte visible en la dirección, se, se, se corresponde y se realiza de acuerdo a lo que está establecido en, en la normativa que nos, nos rige en la actualidad bien eh, es, es importante saber que estas cosas se van se van corrigiendo eh... es parte de larez es parte de la jerarquización que hablamos al principio y, y en este último tiempo afortunadamente sucedieron cosas que, que fueron muy beneficiosas para el organismo estar todos dentro de una estructura de eh, es el el fiel reflejo de lo que yo estoy manifestando en palabras. Uh -huh. Bien. Eh es maravilloso escuchar tus palabras, pero es maravilloso escuchar ese pájaro atrás, qué belleza. Escucha lo que dice <ríe> es es trino, por Dios. Es una hermosa calandria que está en aquí en mi patio y es, que bueno, que es parte de la pampa mía, nuestra, de todos. Sí, ¿no? sí, sí, salir sí. a tu patio y y escuchar esto también, ¿no? No, es una delicia escucharla, escucharla, es maravilloso, <risa> es maravilloso, la ya, que... Es, es, es, es música natural que también acontece, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y de la que no, y de la que no estamos eh, abstraídos, eh, te digo esto porque en, en, en sendas obras que hemos hecho de nuestro repertorio... Siempre la cotidianidad de los ruidos y sobre todo de los pájaros han sido significativas para uh -huh. para hacer motores y y, y y y semilla digamos o germen para producir obras no así que sí estoy en mi, estoy en mi patio en el patio de mi casa como diría yacomus en, en su canción de canito de mi tierra. Puedo ver el sol o puedo hundirme <risa> en, en, en, desde mi patio, ¿no? Así tal cual me parece mi pampa. Eh, hay algo que, que esto también lo digo, en, en reflejo del programa que elegimos. Yo soy profundamente nacionalista y, y el sentido de, de revalorizar mi tierra, eh, siempre que tengo oportunidad, la verdad que lo reflejo. En, en, en la mayor cantidad de aspectos que tenemos, ¿no? Uh -huh. En los instrumentistas, en los compositores, en la música que ya está, y bueno, desde ese lugar se construye, y se construye y también se, se afianza nuestra identidad, ¿no? Sin lugar a dudas que es así, Manuel, pero Ajá. además en el marco de, de nuestra identidad, eh, la banda sinfónica no solamente es parte de nuestra identidad, sino también parte de nuestro crecimiento. Eh, quizás cuando yo era chica, eh, digamos, la banda, yo los veía, los escuchaba, todo, pero y eh, no estaba no estaba cerca ni, ni mis padres mejor dicho estaban cerca por una situación social de de, de de poder acceder a un instrumento que siempre fueron caros por supuesto pero además mm. como que las mujeres en las bandas viste eh, mm. era medio complicado de hecho yo no recuerdo cuandoándo empezaron a ingresar las mujeres en la banda provincial y eh, sí es, es, es, es una muy buena perspectiva esa que vos planteas y Yo eh, también considero que, que es muy beneficioso y sobre todo porque la cuestión de género no tiene que ver con la capacidad y la idoneidad de las personas, ¿no? Eh, lo que eh, hace una década que, como se hacen concursos públicos y abiertos, eh, los que ganan los puestos mm, son los que mejor capacidad tiene y eso está exento del género y afortunadamente en los últimos concursos hay muchas eh, mujeres que han que ganaron el puesto uh -huh. y, y también en la medida que es posible eh, no solo instrumentistas sino que directoras yo me he ocupado de, de mirar y, y en el año hay previsto que nos visiten directoras puesto que también eh, la dirección es un... Mm, siempre estuvo enmarcada en, en ver hombres en el podio, y me parece que hoy en día hay, hay toda una perspectiva desde ese lugar de revalorizar y, y, y poner en, en jerarquía eh, eh, la, las capacidades. ¿no? Ah, sí, de hecho, sí, a sí. nivel nacional, hay varias directoras que ocupan puestos importantísimos en organismos que son muy competentes. Uh -huh. Así es. Eh Manuel Jerez, bueno, nosotros vamos a estar acompañando y molestándote 2x3 seguramente, pero no porque es queremos A mí me gusta. A mí me gusta mucho contar lo que hacemos y, y sobre todo agradezco que que me pregunten, que que difundan y que sepan que que que que que estamos en que andamos, no, así uh -huh. que para mí es un placer. Bien, bien, bien, bien. Eh, mañana, bueno, muy feliz 25 de mayo y que este espero que eh, estén allí todos los miembros de la banda recordando la nuestro bellísimo himno nacional. Muchas gracias. Gracias.